la cultura es la verdad muy buenos días bienvenida y bienvenido a un programa más de la otra educación este es un programa de radio especializado en temas educativos quiero agradecerte que nos estés acompañando como cada lunes aquí a través del 97.3 fm y también estamos en línea en la donde bueno puedes escuchar además o toda la programación de todo el día, programas anteriores, ver noticias, etcétera, toda la información que necesitas para tu día a día. Yo soy eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y hoy estaremos discutiendo diversas temáticas en la materia, el aterrizaje de los nuevos planes y programas de estudio, estos talleres intensivos que se realizan en las escuelas, también hablaremos sobre la democratización social, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las diversas problemáticas que, sugeren, que surgen a través de todo esto. También hablaremos lo que está sucediendo en la sep ya abrió también la convocatoria de prepa en línea CEP, en fin, tenemos mucha información. Y también si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252 y también a través de las redes sociales, de la Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio y por supuesto las redes sociales de tu servidor eric Juárez Pineda donde podemos ir fortaleciendo el debate, robusteciendo la discusión en materia educativa. Y bueno también como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para así dar un poquito de sabor al día y bueno también así comenzar el debate educativo. Esto es la otra educación. Lleno de frío, busquen las rebajas de tuvimos historias de celos historias de gritos y besos de azúcar y sal un piso en la tocha no queda tan cerca del cielo y yo la verdad nunca he sido un amante ideal y contra han ido pasando los años Tenemos estufa, dos gatos y tele Si dos nos engañan mal puede tener desengaños. Emociones fuertes buscadlas en otra canción. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor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 Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Y bueno, ya entrando a temas educativos, te cuento que pues la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha presentado a sus agremiados una serie de análisis sobre sus avances y desafíos. Y bueno, ante todo este panorama, pues surgieron muchas dudas, muchas preguntas, también muchas eh, propuestas sobre el sindicalismo. Y bueno, el CENTE pues ha llevado a cabo también en este panorama, en este marco, su sesión ordinaria del Consejo Nacional, en donde se expusieron avances y desafíos, justamente en esta organización sindical. Y es que bueno pues el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, destacó ante 300 concejales el reposicionamiento del sindicato nacional e internacionalmente eh, pues también como una postura fuerte como un actor gremial educativo y social y dice él, imprescindible para la transformación del país. Señaló que en cuatro años han consolidado la unidad nacional del CENTE, eso señalan, profundizando la democracia y renomando los compromisos con las causas fundacionales, dijo el dirigente magisterial. En ese acto, pues también sepeda Salas presumió que haya avances inéditos en su gestión al frente del CENTE y destacó, entre los más importantes, el programa permanente de basificación de trabajadores de la educación, que al momento, dijo él, ha beneficiado a 755 mil agremiados, lo que significó Eh, pues una gran eh, garantía de certeza laboral O al menos eso lo consideran También en este mismo tenor Pues señaló como otro logro La renovación de secretarios generales En 31 secciones de la organización A través del voto universal Libre, secreto, de, eh, directo Personal e intransferible Así como la entrega de toma de nota Por parte del Tribunal Federal De conciliación y arbitraje A todas ellas Eh, y bueno con esto dijo él que informó que ya se ha cambiado a más de la mitad de las dirigencias del CENTE en el país de manera democrática Dijo que se deben estar satisfechos de haber sentado las bases para la consolidación de una plena democracia con respeto a la pluralidad Y al derecho de todas y todos los afiliados de elegir sus dirigencias en absoluta libertad No hay más dedazos dice él ni imposiciones ni manipulación ni apropiación, apropiación del grupo alguno y que, bueno, pues están dando fin, según esto, al autoritarismo y patrio, eh, y, y, perdón, eh, patronismo de, de personas y familias, porque el CENTE no pertenece a nadie, sino que es de todas y todos los agremiados, y bueno, se señaló que, bueno, aunque nos han eh, señalado de fracasados, pues esto no es así porque dice que es una lucha del magisterio. Y bueno, de este mismo modo enfatizó sobre otra muestra democrática del CENTE, es decir, la ampliación en toda la República de la Quinta Consulta Nacional para integrar el Pliego Nacional de Demandas 2023, el cual pues, se entregará próximamente a la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también detalló sobre los retos que tiene el CENTE, entre ellos el más importante, por pues, la necesidad de corregir el funcionamiento de la unidad del sistema educativo, para la carrera de las maestras y los maestros. Y bueno, pues dijo que se trata de acabar con las injusticias y, injusticias y prácticas que vulneran los derechos laborales y frenan el desarrollo profesional de los docentes. Bueno, pues vaya que pues el CENTE se está metiendo a la discusión y bueno, pues presume presume esta solidaridad con todos sus agremios. Y en fin, vamos a un corte, pero regresamos aquí a la otra educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM.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 soñamos, juntos, construimos planeamos, caminamos, hacemos esta radio, juntos, y juntas La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos sembrando la palabra colectiva La Voladora Radio Radio Comunitaria Volvemos al debate educativo con Erick Juárez Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y por supuesto que también en línea para todo el mundo a través de la plataforma de La Voladora Radio y su página. Por favor, síguenos en las redes sociales también de La Otra Educación, de La Voladora Radio y en todos los medios donde podamos seguir comunicados. Y bueno, pues después del periodo vacacional, directores, supervisores y maestros tuvieron un taller intensivo, muy intensivo sobre la nueva escuela mexicana. Y bueno, este taller bueno sucedió durante la primera semana de este 2023. Y este viernes pasado pues ha concluido... Este ese taller de formación continua para docentes sobre los planes y programas de estudio. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, pues clausuró en la primaria Rodolfo Méndez de la Peña, en Mérida, Yucatán, justamente este taller intensivo de formación continua para docentes sobre los nuevos planes y programas de estudio y bueno esto lo hizo con la presencia de más de 600 maestras y maestros de la entidad que asistieron a las jornadas de capacitación justamente del 2 al 6 de enero y bueno fue acompañada por el secretario de investigación, innovación y educación media superior de Yucatán Mauricio Cámara Leal y quien eh Pues reconoció el trabajo de docentes y directores y enfatizó que la Secretaría de Educación Pública cuenta con ellos para enfrentar los retos en el sector. Y bueno, también dijo que se debe tener claro que la educación va desde el nivel inicial hasta el superior y bueno, y que cada uno eh, en cada nivel pues se busca atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde el inicio de su vida hasta que logren ser profesionistas. También puntualizó que el sector necesita que la escuela recupere toda su fuerza comunitaria, por lo que es indispensable, dijo, pues mantener el diálogo con madres y padres de familia, así como pues el reconocimiento y valoración de las y los docentes. También destacó el papel de maestras y maestros durante la pandemia por COVID-19 quienes a pesar de las dificultades pues dieron la cara y enfrentaron situaciones nuevas generando experiencias extraordinarias. La secretaria de Educación dijo que bueno que se valora en todo lo que cabe y en todo lo que debe ser la labor de los docentes durante estos años, sobre todo de pandemia. Y bueno también la secretaria Ramírez Amaya subrayó que niñas y niños deben estar en las aulas Pues es ahí donde se necesitan, donde adquirirán la fuerza para la vida que tiene por delante y sobre todo donde alumnas y alumnos pueden ser felices Y bueno también felicitó a las y los maestros del estado por su compromiso con la niñez y juventud y por sus aportaciones en los talleres Donde se profundizó en el conocimiento del plan de estudios de educación básica y la nueva escuela mexicana Enfocada, dice ella, en la excelencia académica El desarrollo humano y la formación integral Y bueno, también en ese sentido informó Que en el nivel básico se tiene recuperación del 99% de matrícula En este ciclo escolar 2022-2023 Dijo que queremos que esos que faltan Pues eh, regresen a la escuela y que nadie se quede afuera Y bueno, es que con la pandemia... Los niveles de abandono escolar aumentaron, dicen en algunos estudios, hasta el 30%, pero bueno, dice ahora la Secretaría de Educación Pública que pues están regresando a las aulas. Y también eh, Ramírez Amaya y el director del plantel Pablo de Jesús eh, Chizuz eh, recorrieron las instalaciones de la escuela, la cual tiene una matrícula de 270 alumnos y 12 docentes y posteriormente entregó pues también de manera simbólica reconocimientos por su participación en los talleres de formación y bueno también en este marco se realizó la cuarta reunión regional del sur sureste y bueno los trabajos realizados durante las cuatro reuniones regionales que sucedieron a lo largo y ancho del país pues justamente con el objetivo para eh, que tenían de consolidar la directriz del sistema educativo nacional y Pues demuestra, dice la Secretaría de Educación Pública, que las autoridades educativas federales y estatales son un mismo equipo, eso dicen al menos ellos, y tienen la capacidad para enfrentar los retos del sector. Y bueno, eso también lo afirmó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Y bueno, durante la última reunión regional sur-sureste realizada en Mérida de Yucatán, sostuvo que la implementación del programa de la nueva escuela mexicana pues es prioritario. Y elementos como el desarrollo de los nuevos contenidos y la consolidación de una educación humanista son la contribución para alcanzar el proyecto de nación que plantea el gobierno federal. Y bueno, con la participación de titulares de educación de los estados de yucatán Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, la titular de la sep recalcó que es necesario que la educación llegue a todas y todos porque es un derecho humano, dice ella, que abre la puerta humana. Al ejercicio de derechos como la salud y el trabajo Y no en privilegios como ocurriría en administraciones anteriores O en otras políticas educativas Ramírez Amaya reiteró que no se trató de rendir informes, sino de conocer, compartir e intercambiar experiencias desde las perspectivas locales, regionales y particularmente de aquellas que arrojan buenos resultados y favorecen los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las reuniones, dice ella, dan una visión y un panorama de cómo es diverso, pluricultural y tiene tanta fuerza este país. Los retos se ven más difíciles cuando se enfrentan eh, pues de manera individual y muchísimo más fáciles Cuando se enfrentan de manera colectiva o en equipo. Y bueno, también la titular de educación explicó que las cuatro reuniones regionales, la Norte, Occidente, Centro Norte, Centro Bajío y Sur Sureste, que se realizaron del 3 al 6 de enero, se discutieron experiencias, avances, resultados y desafíos, además de intercambiar información sobre la situación y la ruta a seguir adelante para la transformación de la educación en cada entidad con base en la nueva escuela mexicana. Y bueno, también ante todo esto, pues llamó a los 32 titulares de educación estatal a desarrollar un trabajo colaborativo y coordinado para engrandecer, dicen en ASEP, la educación desde una perspectiva una humanista con el propósito de formar mejores ciudadanas y ciudadanos, construir un mejor futuro sin violencias, con inclusión igualdad de género y una vida sustentable. Finalmente, pues también la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, dijo que todas y todos los que están ahí en esas reuniones atienden y resuelven problemas y enfrentan de manera eh, pues cotidiana múltiples retos que no se presentan, Eh, en, en otros sectores Y que bueno, pues deben hacerlo con compromiso Con honestidad y con su mejor esfuerzo Porque contamos con un proyecto político De país y la dirección De esto es clara Eso mencionó Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública Durante pues esta gira de trabajo Realizada justamente En En, en eh, Yucatán <música> Y bueno, también de estas giras de trabajo que realizó en diferentes entidades, pues también estuvo la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala. En la reunión regional Centro bajío de la Secretaría de Educación Pública con autoridades educativas estatales realizadas en la ciudad de Tlaxcala, la titular de la dependencia federal, Leticia Ramírez Amaya, enfatizó el objetivo común de las autoridades educativas reunidas, el cual, dice ella, es mejorar la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de nuestro país la secretaaria ramírez amaya afirmó que se trata en el de, de este trabajo pues en el desarrollo de una educación humanista crítica y pluricultural pues que reconoce y valora las diferencias regionales sin perder de vista la perspectiva Y el proyecto nacional explicó que en estas reuniones regionales con el trabajo, apoyo y responsabilidad de todas las autoridades educativas de los distintos órdenes se conversan y analizan los caminos para resolver los retos educativos que presenta 2023. Señaló también la apertura y disposición de la SEP y sus servidores públicos para dialogar e intercambiar temas experiencias. Recordó a las autoridades educativas los beneficios de acudir y trabajar en territorio, ir a las escuelas, conocer las experiencias, recuperar y valorar el trabajo de maestras y maestros, porque, pues dicen también ahí en la Secretaría de Educación Pública, así se comprenden mucho mejor los retos, se valoran de mejor manera el trabajo de la comunidad escolar y a través del diálogo se identifican soluciones. Dijo También que en las escuelas se debe recuperar la importancia de la comunidad para formar ciudadanos democráticos, participativos, preocupados por el bien colectivo, por lo que se debe trabajar desde la educación inicial hasta los niveles superiores. Y bueno, ante autoridades educativas de siete entidades de la Ciudad de México, Eh, y bueno, de otros estados, la titular de la sep dijo también que en todo momento hay que tener presente la invaluable vocación de servicio de las y los profesores. Ello constituye, dice ella, una gran fuerza para transformar la educación del país bajo los preceptos de la nueva escuela mexicana. Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Guellar, Cisneros y la secretaria Ramírez Amaya Bonov también solicitó a las autoridades educativas estatales realizar una difusión más amplia de todas las experiencias y programas que hacen bien, pero que por diversos motivos no se conocen ampliamente, es decir, pues se reconoce una falta de estrategia de comunicación. La gobernadora Lorena Cuéllar se refirió a la reunión como una gran oportunidad para la que las distintas autoridades educativas se escuchen, dialoguen y compartan experiencia. Refrendó lo expresado por la titular de Educación Pública Federal respecto a la necesidad de acudir a las escuelas para conocer y valorar lo que hacen las y los maestros. Y bueno, pues también en ese encuentro participaron por parte de la CEP las autoridades educativas de pues nivel federal y estatal. Eh, por supuesto que estuvo la subsecretaria de Educación Básica y Media Superior, Marta Velda Hernández Moreno y Nora Rubacaba Gámez, respectivamente. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, la titular de la unidad para el sistema de las carreras de las maestras y los maestros, Adela Piña Bernal. El titular de la unidad de Administración y Finanzas, Óscar Flores Jiménez, así como el coordinador general de Enlace Educativo, Hernando Peniche Montfort. Y bueno, también eh, participaron el, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, así como los titulares de Educación de Hidalgo, Natividad Castejón Valdés, de Morelos, Luis Arturo Conejo a la Torre, de Querétaro Marta. Elena Soto Obregón de Tlaxcala, por supuesto, Homero Meneses Hernández y el encargado del despacho de la Secretaría de Educación de Puebla, José Luis Socia Ramírez. Igualmente, pues también participaron diversos personajes de Tlaxcala. Vaya que, bueno, pues eh, siguen las actividades en la Secretaría de Educación Pública, pues en tratar, tratar de implementar lo que tiene que ver con eh, la nueva Escuela Mexicana. Bueno, pasando a otros temas pues resulta que el sindicato nacional de trabajadores de la educación el CENTE lanzó la convocatoria para que sus agremiados participen en la quinta consulta nacional pues la cual tiene como objetivo integrar el pliego nacional de demandas 2023 y bueno de acuerdo con el secretario general del CENTE Alfonso Cepeda Salas el sindicato busca conocer las demandas y necesidades de los compañeros en materia salarial y condiciones laborales, prestaciones económicas, profesionales y sociales para conformar el, el Pliego Nacional de Demandas de este año que se entrega a la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, dicho ejercicio eh, se realizará del 16 al 24 de enero del 2023 y, las, y los interesados en formar parte de la consulta podrán responder una encuesta en línea o de manera presencial. Cepeda Salas dijo que la democracia no es solamente la acción de emitir un sufragio, la democracia, dice él, consiste en que se dé horizontalidad a la toma de decisiones, es decir, tomar en cuenta a nuestras compañeras y compañeros en todo lo que hagamos, expresó el líder nacional político del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación y justamente el dirigente magisterial informó que la consulta contará con cuatro tipos de cuestionarios para maestros de educación básica, personal de apoyo de este mismo nivel, profesores homologados de educación media y superior, así como para trabajadores homologados no docentes. Destacó que para este año se espera superar la participación de un millón trescientos cuatro mil veinticinco agremiados que respondieron la encuesta aplicada en el 2022 Y bueno, estos anuncios los hizo en el marco de las reuniones sostenidas por separado con las recién electas dirigencias de las secciones 535 y 38 de Coahuila y Región Lagunera, así como la 30 de Tamaulipas en donde además entregó las respectivas notas de toma emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, a cada uno de los comités ejecutivos, el líder de los maestros les expresó su reconocimiento por los procesos democráticos que se efectuaron en sus respectivas secciones para renovar dirigencias a través del voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Y bueno, por último destacó el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional para trabajar por la defensa de la educación pública, de los derechos de los trabajadores de la educación y enfatizó sobre la certeza laboral y la seguridad social, ya que dijo, se mantienen las negociaciones con autoridades federales para lograr mejores pensiones para quienes se quieren jubilar. Vaya tema, pues miren, este elemento del pliego nacional de demandas, pues es un elemento que fue el año pasado al menos, pues acusado pues de una simulación, porque las demandas justamente del magisterio iban muchísimo más allá de lo que se presentó realmente y bueno, muchos de los docentes se quedaron inconformes con lo que ahí se presentó. Y bueno, también hay muchos docentes que no se sienten bien representados por la actual dirigencia del sindicato, Cosa que, bueno, pues es, es muy serio porque justamente no hay un ente que defienda el derecho o los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación. Primero, bueno, pasando a otros temas, eh, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está listo el presupuesto destinado para la impresión de los libros de texto de educación básica con los contenidos del nuevo plan de estudios. Durante la conferencia mañanera, del 26 de diciembre del año pasado, el 2022, hace unos días realmente, el mandatario del país adelantó que será en el mes de enero, ya ahora sí de este mes del 2023, cuando le entreguen los primeros ejemplares de algunos grados escolares. El caso, dijo él, de la educación nacional. Eh, pues lo mismo, ya tenemos el presupuesto completo y en enero me van a entregar, dijo López Obrador, los tres primeros libros de primero, segundo y tercero de primaria con los nuevos contenidos educativos para empezarlos a mandar ya a imprimir. Entonces dijo vamos a tener el próximo año nuevos contenidos educativos de primero a tercero de secundaria, los nuevos libros, millones de libros y ya tenemos el presupuesto autorizado, dijo el presidente durante la conferencia mañanera. Agregó también que está garantizado el presupuesto para que funcionen los programas de bienestar, así como las becas que se entregaron a estudiantes eh, mexicanos en el extranjero y bueno, también nacionales. Señaló que ya todo el presupuesto de los programas para el bienestar están listos. El 2 de enero, pues se presentó también la secretaria de bienestar para conocer los diversos calendarios de dispersión de los fondos de las personas de adultos mayores, etcétera, de todas las personas que reciben Eh, eh, pues un tipo de beca y dijo que iban a aumentar el 25% este apoyo a las y los eh, pues beneficiarios justamente de estos programas así que bueno pues va va eh, pues eh, más más en serio muchas más eh, eh, estos programas de becas que se están entregando Bueno, pues vamos a un corte y seguimos aquí con la otra educación, no sin antes recordarte que pues nos sigas en las redes sociales como la otra educación, como la voladora radio, etcétera, que eh, pues están escuchando. Están eh, todos los programas disponibles Están las plataformas para que estés en contacto con nosotros Y para que continuemos comunicados Quédate aquí por supuesto en el 97.3 FM Y bueno, seguimos con el debate educativo Después de esta pausa Sigue con nosotros el debate educativo Regresamos en un momento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 55 40 61 54 59 o al correo comunicación arroba, la voladora punto org revolución, revolución sonora. sonora un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas la voladora radio 22 años abriendo los oídos sembrando la palabra colectiva la voladora radio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 Eh, están acusando que maestros del CENTE no gozan del derecho a ejercer la libertad sindical. Y bueno, la organización civil Meji eh, Maestros por México acusó que justamente los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no gozan del derecho a ejercer la libertad sindical tal y como lo establecen las leyes y los tratados internacionales. En un pronunciamiento dirigido a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde Luján, y a la secretaria de Educación Pública, eh, pues esta organización magisterial aseguró que los actuales líderes del sindicato mantienen sometido al Magisterio Nacional a través de prácticas corporativas que sujetan a un sistema que, que viola Eh, pues sus derechos laborales. En ese sentido, Maestros por México enlistó una serie de irregularidades al interior del sindicato de maestros, las cuales se destacan a continuación. En primer lugar, la práctica persistente de obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato cuando son contratados por las autoridades educativas y obligados para que sigan siendo parte del mismo cuando ya son trabajadores en activo en abierta violación a su libertad de afiliación. También pues, eh, pues reclaman que el descuento de las cuotas sindicales sin, sin consentimiento del trabajador, pues restringiendo ilegítimamente su libertad que pues ellos ellos no pueden elegir. Y bueno, también el tercero, el mantenimiento de las prácticas corporativas al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros sindicatos analógicos. También señalan que es ilegal la aplicación de los estatutos sindicales, pues no han eh, pues establecido procedimientos claros de democratización al interior del CENTE. Pues es un tema justamente al que le estamos dando seguimiento en eh, pues los diferentes espacios de discusión educativa y que resulta muy importante justamente porque bueno, estamos hablando de más de 1.4 millones de trabajadores de la educación educativa imagínense además que pues esto representa mucho dinero porque cada trabajador de de la educación le quitan el 1% de su salario para dárselo al sindicato. ¿No? Y que además pues hay opacidad justamente en y eh, Pues cómo se están manejando los recursos Y pues nadie sabe a dónde va a parar todo ello Hemos llegado al final de nuestro programa Quiero agradecerles que se hayan quedado con nosotros Aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM Mi nombre es eric juárez Pineda Soy periodista especializado en temas educativos